Bueno, yo me dedico a la fotografía desde el 2013 oficialmente. En el 2010 arranqué a estudiar, pero bueno, la fotografía estuvo presente siempre. Este, de hecho, tengo un juguete guardado de una cámara de foto que, que la tengo de recuerdo y siempre trataba de capturar momentos. Uh -huh. eh, con el primer celular que tuve de, con cámara de fotos también este, vivía sacando fotos a cosas sin saber que me gustaba hasta que me animé a estudiar y efectivamente eh, era por ese lado y significa eh, la mayor parte de, de mi tiempo la fotografía todo el tiempo estoy buscando fotos pensando cosas nuevas pensando en proyectos en armar eh, grupos de fotos para exponer y demás bien, ¿y en cuanto a la dedicás mucho tiempo a la fotografía? Eh, sí, sí, sí eh, yo trabajo también en eventos independientes Eh, di talleres también eh, durante cuatro años y ahora pura exclusivamente lo que estoy tratando de hacer es dejar un poquito los eventos de lado y sí encarar eh, temas específicos para poder hacer exposiciones. Bien. Eh, exposiciones en Cañolas, ¿hace cuánto que no realizás o cuándo fue la última? Eh, no, por suerte estos últimos años después de la pandemia eh, empezó a haber más movimiento eh, con respecto a fotos acá y de hecho el Instituto Cultural me ha invitado reiteradas veces a, a exponer diferentes temáticas. Estuve ahí con Todo con el uno que habla sobre el cuidado del medio ambiente. Este, con Mujeres de las Estrellas este, para el Día de la Mujer y bueno, y ahora viene Cielos acá, en, este sábado en el Café Literario Bien, ¿ahí te invitaron? Sí, Susana Fraseren me convocó este, con la muestra eh, tengo entendido que todos los meses eh, tienen una fechita e invitan artistas locales eh, y bueno, y esta vez eh, tenía ganas de hacer algo nuevo un poco más fresco y bueno y de ahí sale cielos has participado en concursos fotográficos digamos a nivel nacional o internacional no no no participé en concursos eh, solamente he ganado concursos de, del colegio cuando cuando estudiaba o, o menciones y demás pero no no no suelo presentarme en concursos bien pero obviamente eso seguido de algunas sí, eh, premios internacionales sí sí obviamente siempre estoy tratando de, de ver y, y y de copiar o, o, eh, o que me dé inspiración para también tener fotos propias. Bien. Eh, te consulto esto de muchos creen que tener la mejor cámara o la más cara es, es se puede mm -hmm. hacer más mejores eh, mejores fotos. No. ¿Lo ves así? No, no, no, no. no, no, no es así. Totalmente no es así. Tiene que ver mucho con, con la impronta de uno, con el sentimiento que le da la fotografía. Este, con celulares se puede sacar fotos de la misma calidad mientras uno tenga conocimiento de, de composición y, y de diseño y demás puede lograr una buena foto, no es necesario bien, bueno Tamara eh, recordarle a la gente si querés si tenés redes sociales para que te sigan bueno sí mi Instagram es Tamara la letra P, la letra P fotografía, ahí subo trabajos eh, fotos de viajes eh, y algún que otro evento que, que hago y, y Facebook es Tamara Pepe